En su argumentación, Rodríguez Zapatero ha proclamado que ninguna fe puede imponerse a la ley. Una vez más, el presidente del gobierno pretende confundir con falsedades a los ciudadanos. Nuestro presidente demuestra un desconocimiento supino sobre lo que significa la fe, algo que evidentemente no se impone, sino que se propone y se acepta libremente. Todo lo contrario a lo que se pretende hacer con las consignas de educación para la ciudadanía. Precisamente se rechaza esta materia porque se cree firmemente en una España confesional y plural. La vicepresidenta del gobierno ha dicho hoy que nadie puede ir contra la ley y que nadie va a ir contra la ley. Y por tanto se va a impartir la asignatura de educación para la ciudadanía. Suena claramente a imposición. Pero es bien cierto que los padres, que también son ciudadanos, los que consideren que esta asignatura va en contra de sus propias e íntimas convicciones... ...tienen también todo el derecho a oponerse a ella. La objeción de conciencia es un derecho inherente a la libertad de la persona... ...que facilita al individuo a resistirse pasiva y pacíficamente... ...a leyes que van en contra precisamente de sus convicciones. En el artículo 27.3 de la Constitución se dice que los poderes públicos... ...garantizan el derecho que asiste a los padres... ...para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral... ...que esté de acuerdo con sus convicciones... De la misma manera que no se impone el estudio de la religión, no puede imponerse el estudio de educación para la ciudadanía, porque en ella se incluyen efectivamente aspectos que afectan a la conducta ciudadana, pero también cuestiones que tocan asuntos morales. Cabe preguntarse, por tanto, ¿quién ha dado legitimidad al Estado para educar a nuestros hijos? ¿Quién ha decidido cuáles son los valores mínimos comunes que hay que fomentar? El presidente del gobierno insiste en que no se puede ir en contra de las leyes que emanan del Parlamento. Pero aquí cabe una reflexión. Hay leyes que pueden ser terriblemente injustas. Al amparo de leyes se han cometido los peores crímenes de la historia. Aquello que cobra forma de ley, aunque sea promulgada por el más democrático Parlamento del mundo, no es automáticamente equivalente a justicia o a verdad. Ante las discrepancias creadas, ¿por qué el gobierno se empeña en imponer esta materia?, ¿No sería más razonable que fuera una asignatura opcional?